Bienvenidos y bienvenidas a Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada en colaboración con la Radio Almaina 88.5 FM y RadioAlmaina.org Este nuestro tercer programa, hemos querido invitar a un par de colegas que están haciendo un poco de investigación en torno a temas medioambientales, problemática medioambiental y sobre todo frente al cambio climático en esta oportunidad quisimos invitar a Ana Valdivia y a César Quispe, son miembros también colaboradores de la Mesa por el Clima y que pues están ahora mismo desarrollando temas de investigación. Eh, recordando también que tenemos nuestro correo electrónico mesaporelclimagranada@gmail.com en las redes sociales. En Twitter Granada X el clima y en Facebook Mesa por el Clima Granada. Para la Radio Almayna, pues, podéis sintonizarnos en la señal abierta en la ciudad de Granada, 88.5 FM, a nivel mundial en la web, radioalmayna.org. Tenemos aplicación, así que también podéis descargarla por ahí y en cualquier lugar del mundo, pues, disfrutar de la música y de la programación. Dicho esto, vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde, subo una la alta loma, mira el pasado, sabrás que no te olvidaré. 2018 fue el cuarto año más caluroso de la historia según el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea Copérnico. Los expertos advierten de que los gases de efecto invernadero provocados por el hombre están causando dramáticos eventos climáticos y el derretimiento de las regiones árticas. El récord de las altas temperaturas se alcanzó en 2016. Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada. Como dijimos en la presentación, nos acompaña Ana Valdivia, cofeminista, matemática, tiene estudios de doctorado realizado en el Departamento de ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, es socia de ecologista en acción y actualmente pues realiza investigaciones sobre datos para el bien social y que tiene un blog donde publicas pues casi todos tus trabajos, ¿no? Valdilab.wordpress.com eh, y el año pasado pues, trabajó un poco cómo estamos descontaminados aquí en Granada y la accidentalidad no de la movilidad en bici. Ana, bienvenida. Hola, Manu. Gracias por invitarnos a este programa de en Radio Hermaina. ¿no? Acompaña César, que viene un poco de la casa. Nos acompaña también César Quispe Vázquez, quien es ingeniero, geógrafo y desarrollo sustentable por la Universidad Católica del Ecuador, Tiene un máster en Meteorología y Geofísica y actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Granada. Tienes mucha experiencia en el tema de Fenómeno del Niño, no que azota la costa Pacífico en Sudamérica. También has trabajado como consultor internacional en el Centro de Fenómeno del Niño, el proyecto de Naciones Unidas para la Adaptación al Cambio Climático. Y has tenido pues algunas prácticas profesionales en la EMET, en la Agencia de Meteorología aquí en España. Bienvenidos César. Hola Manu, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. Bien, eh, dicho esto, pues queremos eh, abrir un poco el compás, ¿no?, de en qué se está qué se está haciendo, de qué lado apuntan las cosas en el tema de cambio climático y las investigaciones con un rigor científico, ¿no?, con el rigor académico que, que se ve en muchas universidades. Eso en vista, pues, cómo podemos sumarnos al tren, ¿no?, por enfrentar y ofrecer alternativas frente al fenómeno. Ya veis cómo están las lluvias en el norte ahora en enero del 2019 y, Eh, en Sudamérica pues ya un tornado que azotó la isla de Cuba esta semana con algunos fallecidos y eso pues parece que en el telediario aparecen aparecen noticias y hay alguna manera de vincularlos. ¿no? Exactamente, yo personalmente creo que tiene que haber una conciencia, o sea, calar más en la sociedad sobre lo que implica un cambio climático, pero más en nuestra vida cotidiana, es decir, en aquel momento en el que cogemos un coche, eh, ser conscientes de las emisiones que estamos provocando y que eso está afectando a, por ejemplo, que haya más ingresos por infartos cardíacos, o más problemas respiratorios tanto en niños como en adultos, ¿no? Entonces hacen incisión en, en eso, ¿no? En la conciencia de lo que provoca hacer incidencia en, en eso, ¿no? En cómo nuestra vida, nuestro, nuestro día a día está afectando a ese cambio climático. Bueno, desde mi punto de vista, como lo vengo viviendo y estudiando desde hace mucho tiempo, pues veo que el tema de cambio climático... Sumando lo que dice Ana, es una, una temática que está implicado en el día a día de cada uno de nosotros. Y los defectos pues lo vivimos, lo padecemos cada uno de nosotros. Y creo que esa falta de conciencia de los defectos que está teniendo el cambio climático en cada uno de nosotros en, la, en nuestra en nuestro día a día pues cada vez eh, se incrementa. No somos conscientes de los defectos que esto puede causar y para eso estamos de aquí nosotros también, por sumar un poquito, dar un poquito de lo que nosotros conocemos, hemos aprendido en la experiencia que hemos estudiado, trabajado, pues nos da un poco para comentar y hablar un poco del tema. ¿Y ustedes creen que esta, esta conciencia del que nos mueve, del que nos hace movilizarnos también, eh, estuvo presente al momento de elegir, un por ejemplo, la la carrera a estudiar, la maestría, o ya ustedes que están a nivel de doctorado también, esa herramienta, ¿por qué el interés en temas medioambientales con lo que actualmente hace en el ámbito académico? Pues, a ver, empezando por mí, yo personalmente, a ver, estudié la carrera de matemáticas, que puedes decir que no tiene ninguna ninguna relación directa con el cambio climático, pero a medida que me fui especializando en el tema de datos vi que eh, los datos tienen un, tienen un cierto poder a la hora de expresar a la, a la sociedad lo que está pasando, ¿no? Porque realmente yo creo que los datos son una, son una representación de, de nuestra realidad y, y creo que la ciencia de datos puede, puede ser aplicada para un bien social como denunciar injusticias sociales, ¿no? Entonces, eh, yo mi doctorado no tiene nada que ver con, con el cambio climático, pero sí que tengo una motivación muy fuerte en utilizar estas técnicas que yo he aprendido a aplicarlas a, a, a temas de injusticia social como puede ser el cambio climático. no Entonces fue a raíz de eso que decidí eh, colaborar con Ecologistas en Acción para analizar, por ejemplo, cómo está, cómo está evolucionando el tema de la contaminación de la calidad del aire en Granada y también eh, relacionada con este tema, Por ejemplo, analizar la, la accidentalidad de las de, de las bicis en Granada, ¿no? Porque yo soy una persona que soy me considero ciclista urbana, cojo la, la bicicleta cada día por Granada y muchísima gente me decía, eres una temeraria, porque ir en bici por Granada? Es súper peligroso. Y yo sabía que eso no era verdad porque mi experiencia durante dos años me ha demostrado que Granada es una ciudad segura para, para ir en bicicleta. Entonces lo que decidí fue desmitificar ese mito eh, eh, pidiendo datos al Ayuntamiento de Granada Para corroborar efectivamente que en nueve años no ha habido ningún muerto ni, ni muerta por por ir en bici pero esa eh, vamos no no hay que llegar a ser también la, la calidad de aire es pésimo ir detrás de un autobús tragándote todo el diésel no que echan y el parque del parque automotor que también que hay automóviles que hay en la ciudad para una ciudad tan compacta y tan pequeña pues que y eso creo que se habló el año pasado en, el, en la conferencia del ateneo no de un poco la calidad de aire, de cómo los casos que ingresaban no asociados al tabaco en urgencia, gente que está sufriendo, digamos, secuelas por la, por la pérdida de calidad de aire, y, y eso también se traduce en datos, o sea, la estadística en salud pública. Sí, relacionado con esto, el año pasado salió un estudio del hospital Baidebron, que está en mi ciudad natal, en Barcelona, en el que se relacionaba que episodios de alta contaminación en, en, en Barcelona provocaban infartos de, de miocardio, ¿no? entonces eso bueno es, es como lo diría yo un, un resultado estad significativo estadísticamente ¿no? de, de cómo la calidad del aire, del aire afecta a la salud de las personas y relacionado con el tema de las bicis eh, yo diría que sí que es segura pero tienes que saber cómo circular. No, porque yo sí que veo muchas personas que, que van en bicicleta y, y cuando tú te subes una bicicleta, tú eres un vehículo más y tú tienes que respetar todas las señales de, de tráfico. Es decir, si hay un semáforo en rojo, tú te tienes que parar. No puedes ir por las aceras, tu sitio es en, en la calzada o en el carril bici. Pero bueno, eso ya es otro tema. que No sé si Manu sabes que hay mucha controversia en el tema de si carril bici sí o no. no Y me consta que tú eres una buena ciclista porque una vez te vi parada, no pasaste en el rojo peatonal de... Aunque se puede, se puede hacer un poco también para ganar tiempo, pero no es lo correcto. César, tú estudiaste en el Ecuador, eh, conoces un poco el fenómeno del cambio climático, el fenómeno del niño, perdón, y te estudiaste la geografía, desarrollo sustentable, ¿no? Eh, ¿Por qué escogiste geografía y con esto con estos apuntes, no? Sustentabilidad y fenómeno el niño. Pues un, un poco o sea, retomando lo que... Mi, mi, mi origen ¿no? de cómo nació este interés por por estudiar esta esta carrera que en mi caso viene ha surgido desde hace muchos años eh, creo que siempre has tenido un, una vinculación muy fuerte con la naturaleza como tú dices por suerte he tenido que, que he nacido en ecuador un país que es muy rico a nivel de naturaleza de, tienes diferentes ecosistemas fauna flora y viviendo esto de, desde muy pequeño pues nació el interés ...de un poco involucrarme con temas de, de ciencia de, de la Tierra. Eh, alguna vez tuve la oportunidad, eh, alguna profesora me dijo que cuando empecé la carrera de geografía... Eh, ...cuando nosotros eh, valoramos, tenemos este cariño por la naturaleza... ...cambia la visión un poco cuando empiezas a estudiarlo. El tema de edafología, de morfología de topografía, entender un poco cómo eh, la naturaleza y nuestra madre tierra pues se manifiesta y cómo nosotros interactuamos con ella. Eso es lo que más o menos eh, estudia la geografía, ¿no? es interacción humano-naturaleza. Y desde este punto de vista, pues yo empecé la carrera con esta visión de un poco enterarme de qué está pasando, cómo, cómo, cómo es esta interacción, ¿no? Y a lo largo de la carrera, pues ya un poco me fui declinando Eh, esto basado también en las experiencias que tuve profesionales. Eh, pude involucrarme en el tema de, de hacer cartografía en el, en el Instituto Geográfico Militar. Eh, trabajé en el ayuntamiento en temas de riesgos naturales. Y en el tema de riesgos naturales, pues una parte nació la gestión de riesgos. En este, en este campo, pues, me di cuenta de que había muchos eh, eventos que eventos meteorológicos que condicionaban estos riesgos. no De ahí nació la, la, la, el interés por un poco involuc seguir involucrándome. Nacieron, eh, surgieron nuevos trabajos y nuevas oportunidades de ir aprendiendo un poco más del tema. Eh, tuve la oportunidad de eh, vincularme a, un, a una consultoría para eh, a analizar temas de cambio climático a nivel de Sudamérica en el Paramandino. Y este esto me motivó a que el interés de que pueda seguir estudiando y eso me hizo venir aquí a España para hacer un máster teniendo esta oportunidad y viendo que las condiciones laborales también en el Ecuador eh, un poco te, te vinculan para que en el tema técnico tú desarrolles cosas que están más parte técnica pues me hizo que un poco me acerque a la, a, a la parte de meteorología para un poco desarrollar esta parte de conocimiento ¿no? Y luego pues he empezado a estudiar esto, como te digo, el, el, la, el doctorado, que sí, ahora estoy muy fuerte, como tú lo has dicho, pues es ver la interacción que tiene el fenómeno del niño en las variables climáticas de, de Sudamérica. Esto pues como lo vemos tiene mucha repercusión en la parte económica, en la parte de riesgos naturales, Y lo, y lo viven. la ciudad de los países pues, se refleeja en su economía, se reflejen en la salud de la población, en los recursos naturales que se ven eh, destruidos también, como por ejemplo bosques, eh, en la parte de, de los ecosistemas, eh, los ecosistemas costeros. ¿no? Entonces esto como afecta a la población al, al tema de la producción agrícola, Eh, como sabes, en la parte del Pacífico pues eh, se producen muchas inundaciones, pero el fenómeno del Niño no es un no podemos culpar a la naturaleza de un evento que es cíclico, que siempre ha estado ahí. Es responsabilidad de la sociedad y de en este caso de, del hombre cómo afronta y cómo determina y cómo a, cómo se permite vivir estas estos eventos que han estado ahí siempre. Y somos nosotros los responsables de mmm, aplacar o, o adaptarnos a estos a estos fenómenos naturales. Eh, un poco, bueno, hablando de la trayectoria personal, eh, yo estudié sociología en Venezuela. Durante la carrera pues conocí una organización de derechos humanos que trabaja con pueblos indígenas que se oponen a que le destruyen sus comunidades, sus bosques, frente a la ganadería extensiva y frente a la minería del carbón. En esta ONG, pues hay mucha militancia en términos de acompañar las comunidades y ese acompañamiento te da también, o me permitió en su momento, entender otros paradigmas, otra manera de relacionarse con los ecosistemas y es el que hacen las comunidades indígenas. Y bueno, mucho el debate de geopolítica, ¿no? ¿Quién trae qué recurso y para qué? Por ejemplo, para la minería del carbón, pues se vende la mitad a los Estados Unidos, la otra mitad a Europa, sobre todo Irlanda y el Reino Unido. O sea, alimentan una matriz de combustibles fósiles que finalmente destruye ecosistemas en el sur. Un poco la relación norte-sur, sin, sin estigmas, pero eso eh, me permitió a mí reflexionar más allá de la, la teoría sociológica e interesarme luego, bueno, también conozco el Ecuador, un país mega diverso, eh, plurinacional, extremadamente hermoso, pero que tiene, lamentablemente, pues las mismas contradicciones que encontramos en Venezuela. Muchos conflictos por... Tema de extractivismo, el Estado como entrega zonas del país para mantener una renta, un país dolarizado, al contrario de Venezuela, pero un país hiperpetrolero de, eh, energético como es Venezuela. Y bueno, eso me permitió comparar un poco es con el trabajo que presentamos de sobre cambio climático en Venezuela, las responsabilidades que tiene un país petrolero, un miembro de la OPEP, con, eh, hacia el cambio climático. Es decir, un país petrolero que produce producía en su momento 3 millones de barriles, tiene una responsabilidad directa tanto o menos como los países industrializados, porque es una matriz que se alimenta. Pero bueno, de esto también queríamos conversar, queríamos ver las trayectorias, las motivaciones, y de eso pues hablamos en un segundo segmento. Vamos a animar esto con algo de música, y ya regresamos. Las consecuencias del temporal que azota al norte de España en las últimas horas, con precipitaciones, nevadas, ventiscas y bajada de temperaturas, ya se cuentan con vidas humanas. Son cuatro las personas que han fallecido en Asturias y otras dos han resultado heridas, además de las numerosas incidencias en toda la región a causa de las precipitaciones y las crecidas de los ríos. Por su parte Cantabria también se ha llevado la peor parte del temporal, donde las lluvias han obligado a evacuar a vecinos de varias localidades cántabras. Sí, pues ha asustado muchos, claro, el, todo lo que desgracia a toda la gente y todo, pues las consecuencias que trae esto. Y, los, y el hijo los pisa adelante y están inundados. No, no, no pueden salir, ¿no? Uf, muy mal, yo hace muchos años, vamos, no lo he visto en mi vida. He visto inundaciones hace años aquí, pero jamás, jamás es como hoy, como ahora. Cantabria ha activado ya el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones y evaluará la posibilidad de pedir la declaración de zona catastrófica. De vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada. Colaboración con Radio Almaina 88.5 FM y Radio Almaina.org. Recordamos nuestros contactos en las redes sociales Twitter Granada aquí el Clima y en Facebook Mesa por el Clima Granada. Nuestro correo electrónico Mesa por el Clima Granada gmail.com En este tercer programa hemos querido conversar con jóvenes que están investigando y buscando un poco de la manera de traducir mucho de lo que nos encontramos en el mundo académico científico y llevarlo pues a la discusión pública a las mesas a las plataformas como es la que convoca la mesa por el clima pero también eh, difundir y vamos sensibilizar y movilizar en torno a las implicaciones que tiene el cambio climático eh, Ana, en la primera parte del programa nos comentaba un poco que has trabajado eh, digamos datos datos duros data del el tema de la contaminación aquí en granada Eso lo hiciste con Ecologistas ¿no? y se presentó el año pasado en uno de los foros. Sí, exactamente. Eh, lo que La tarea que realicé con Ecologistas en Acción fue que, bueno para analizar la calidad del aire de la ciudad de Granada, la Junta de Andalucía cada día... Eh, saca los datos de las… en Granada creo que tenemos tres estaciones que, que calculan eh, varios indicadores de, de la calidad, ¿no? Lo que pasa que estos indicadores tienen un, un problema y es que son están situados en sitios fijos. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad del Ralejo, en el Albaicín, pues no podemos, entonces eh, desde Ecologistas en Acción lo que se hizo fue comprar un aparatito que si no recuerdo mal se llama Airbeam y este aparato lo que hace es calcular eh, el índice de partículas PM2,5 a, a tiempo real, no entonces es un aparato que tú te lo cuelgas en el cuello y vas paseando por la ciudad y todo esto lo sube a una, a una base de datos y esta base de datos te va diciendo por cada paso que tú vas dando Eh, la calidad de, del aire, ¿no? en este caso el, el número de, de partículas pm25, que, que por cierto este tipo de partículas son las que son más, una de las más nocivas para la salud del ser humano, porque al ser muy pequeñitas se depositan en el, en el pulmón y no, no se filtran ¿no? Y además también que, que se ha demostrado que son, este tipo de partículas está eh, provocado principalmente por la actividad humana entonces lo, lo que hicimos desde ecologistas fue eh, varios varias personas varias socias eh, cada cada semana nos lo, nos lo íbamos turnando no entonces yo por ejemplo que como he dicho anteriormente soy una ciclista urbana eh, lo, lo llevaba cada día desde mi casa al trabajo desde el trabajo a mi casa para para analizar esos esos datos no entonces por ejemplo conclusiones que, que saqué a la hora de analizar los datos fue que la caleta es una zona de granada que, que con, cuando pasaba concentraba más más ículas y esto eh, puede ser debido a la concentración de autobuses que, que hay en esa zona ¿no? luego también la, la calle molinos es una es una zona que, que también concentraba en, en ciertos días ciertos picos y, y bueno se fue un poco el, el trabajo que hicimos no luego también quisimos contrastar estados estos cálculos con, con indicadores de la OMS o sea, lo que hicimos fue un análisis de las superaciones en números de días de los valores límites diarios, en este caso de las partículas PM10, ¿vale? que son un poco más grandes que las PM2,5 en Granada. Entonces lo que vimos en, en este análisis fue que en 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017 superaba por más de doble el número de días diarios. Eh, límite no el número de días límites estimado por la OMS son 35 y por ejemplo en 2017 tenemos que superó eh, 100 días más y esa esa información tú crees que recibe un tratamiento mediático es decir porque algunas veces sale por la, por la prensa no eh, pues eso granada ha tenido solamente que sé yo 50 días de aire bueno sobre todo después que el día después de la lluvia y tú crees que se le ha dado difusión a eso que ¿Qué, ¿Qué tratamiento recibe esos esos datos a nivel tanto oficial por las instituciones, los, los organismos, y tanto por los grupos de interés? Digamos, la, la prensa, los grupos, los ecologistas, ¿no? Uh -huh. um, yo a nivel de administración pública no, no te puedo decir, porque no trabajo allí, pero mirando eh, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Granada para, para mejorar la calidad del aire, pues personalmente creo que cerrar un día al mes el centro de, de Granada no es una... No es una medida que, que, que pueda va, vaya a mejorar eh, la calidad del aire, ¿no? Porque, eh, como todas nosotras sabemos, la, la mayor cantidad de vehículos eh, se concentra en los días laborables, que es cuando la gente coge eh, el coche para, para ir a trabajar. A nivel de, de prensa, sí que sé que, por ejemplo... Um, diferentes prensados locales hacen estudios sobre sobre esta calidad del aire no cada cada mes de enero de hecho sale granada batido batió el año anterior eh, límites de, de calidad del aire o sea que, uh -huh. que en ese sentido no lo que pasa es que no sé qué nivel de incidencia tiene sobre sobre los, los ciudadanos y las ciudadanas ¿no? de, de granada bueno eso es parte de un petitorio que hay con la, con la marcha que se hizo el año pasado eh, además de reactivar los radares que hay pues O el exigir un día sin coche, se hace mucho en Bogotá también, ¿no? Un domingo creo que es de cada mes, o también hay controles por matrícula, ¿sí? Y, y eso, eso sería lo ideal, que trabajo de investigación científico, rigoroso, tuvieran cabida en las agendas políticas locales, pues un poco lo que se quiere llevar desde la, la mesa por el clima. Pero hay intereses, hay intereses muy encontrados, por ejemplo, el de no conectar a Granada con con el sistema ferroviario nacional, pues tenía algunas implicaciones para las empresas automotrices, también para las empresas de transporte, para la ahora nueva lógica de privatizar la movilidad particular, llámese a Eblalocal, llámese a Moven, que te da el indicador de, bueno, con esto estás reduciendo, eh, no sé cuánto, 200 kilos de CO2 por este viaje. Pero lo que no estás diciendo es que se están movilizando 50.000 vehículos igual que tú por no contar con un sistema masivo de transporte, mucho más rentable, mucho más económico para el usuario que, que los sistemas particulares, pero es un poco la lógica en la que estamos no dar ciertas ciertas alternativas a la movilidad que finalmente derivan en lo mismo seguir dependiendo de los combustibles fósiles, seguir alimentando la matriz energética ¿no? En cambio climático esta, es importante un poco eh, hablar eh, a nivel de escalas ¿no? de escalas de estudio pues lo que está trabajando Ana Eh, me parece que es muy interesante se lo está trabajando a nivel local pues lo mío es un poco a nivel regional eh, nosotros eh, lo que estamos haciendo en física aplicada pues nos encargamos de hacer estudios regionales eh, en este caso yo estoy trabajando en parte de, de Suramérica y Eh, lo que tratamos de hacer es realizar un, un análisis de los mecanismos físicos que afectan a los precursores de la variabilidad climática eh, el trabajo de estudiar la, la variabilidad climática de la precipitación la temperatura del aire y el caudal de los ríos como variables eh, principales dentro de, de, de una región estudiamos la influencia de los de, de diversos campos globales de, de ...como la temperatura superficial del mar... ...varios índices climáticos... ...como la NAO... ...la PDO... ...y cómo estos eh, ejercen presión... ...sobre estos sobre estas variables... ...climáticas, ¿no? Justamente mi, mi trabajo va de, de, de estudiar estas... Cómo, ...cómo se manifiestan... ...en estas variables... Eh, ...en periodos estacionales... ...o anuales... ...cómo la precipitación está cambiando su régimen... ...en la parte de Sudamérica ya ha afectado por el tema, como hemos hablado, del niño o simplemente porque ahora, a, a, a, por efectos de cambio climático, pues la estacionalidad está cambiando. Esta estacionalidad se ve reflejada en efectos de riesgos naturales, en temas de agricultura, en temas de Ecuador, que es, por ejemplo, un país que trabaja mucho con el recurso hídrico, eh, ya sea para hidroeléctricas o para la agricultura pues se ve afectado ¿no? cuando esta estacionalidad cambia y cuando los, las fases de sequía pues son más se incrementan este es el punto de es el, el, el, uno de los temas que, que se está trabajando ahora ¿no? en el tema de Sudamérica. también tenemos temas que abarcan un poco más del tema local que trata de, de ver cómo está afectando el tema del cambio climático aquí en la en andalucía y cómo se ve reflejado en temas de agricultura como como la oliva pues en los últimos años como conocemos pues ya la, la precipitación que es una, una variable que condiciona las de esta economía de, de la oliva pues cada vez o sea se ve más afectado y nosotros lo que hacemos en este momento pues son modelos Eh, meteorológicos para ver cómo la sequía va incrementando y cómo los recursos hídricos se están se están generando problemas ¿no? en, en la escasez de, de la producción de, de este producto. ¿Y tú crees que esos, estos trabajos, tanto el que estás desarrollando para América Latina, para Suramérica, o los nuevos escenarios que se están presentando aquí en el sur de España, puedan tener o puedan llevarse a unas instancias de decisión Política, administrativa, regulatoria, ¿no? Sobre todo, no se va a ir escuchado también temas de la escasez de agua, porque hay robo de agua, hay muchos pozos, mucha agroindustria que eh, se enchufa un caudal subterráneo, ¿no? Y eso. Pero también vemos, bueno, yo no sé, perdone, pero, por ejemplo, cuando vas a Jaén, que ves mares de oliva. O sea, una foresta que en algún momento existió, ahora mismo es un manto verde de... De monocultivo, porque es un monocultivo claro. en realidad eh, y ver la oliva o ver cómo se erosionan tanta cantidad de suelo en Andalucía pues eso, cómo se puede traducir en un escenario climático. ¿Tú crees que que hay esa, esa motivación en los estudios climáticos para agendarlos en un programa local de buenos o a lo que sí. lo que en mi experiencia pues he visto que muchos de los trabajos que se están realizando en el tema de recursos hídricos y de manejo de recursos hídricos aquí en, en la región no se ven reflejados en la, en la actitud que tenga la, la política para crear acciones no en a esto a este mal uso de los recursos hídricos como es aquí en, en Andalucía. Los escenarios climáticos entonces en andalucía se pueden monitorear a través de las técnicas que estáis desarrollando y que de alguna manera eso va a tener repercusión sobre la agricultura sobre el acceso al agua no sí. y un poco también sobre la erosión de las tierras o los escenarios urbanos que, que podamos tener porque trabajaste un poco en la emmet también no o sea, sí pero justamente hablando de, de este tema creo que es creo que es importante mencionar que dentro del de, de de lo que hacemos nosotros en el grupo de investigación todos estos temas pues se quedan uh, al final tienen se quedan un poco cortos ¿no? en la divulgación porque nosotros como te digo trabajamos eh, en temas de escenarios climáticos para la región de, para andalucía para nosotros normalmente cogemos cuencas como la del duero eh, cuencas importantes no para la economía eh, aquí en, el, en españa y el tema que yo personalmente veo es que estos estos proyectos o estos trabajos pues se quedan un poco cortos no de divulgación porque eh, se trata de publicar se trata de, de completar de rellenar eh, eh, espacios de texto pero luego eh, esto no se ve reflejado como te digo en políticas o en acciones que puedan llegar a, a, a verse en, en la población o en parte económica no de la de andalucía a mí, hablando de este tema, me gustaría sacar un tema de debate y es que hablando de, por ejemplo, el monocultivo no que hablaba Manu sobre, que hay en Jaén sobre la aceituna o quizá también tocando el tema de, de las granjas que azotan en el, el norte de la provincia de Granada, de donde es mi madre, ¿no? que, que desde Ecologistas en Acción se ha denunciado que muchos de los residuos los vierte sobre el río Fardes, eh, ¿dónde queda el tema de...? Bueno, Yo puedo denunciar que esto está haciendo un impacto sobre el medio ambiente que es nocivo sobre todas nosotras, pero si sí, la gente al fin y al cabo tiene que comer, no tiene que llevarse tiene que ganar un, un sueldo para dar de comer a su familia. Entonces, por ejemplo, hablando de los monocultivos en Jaén, ¿qué hacemos? Porque toda esa gente jornalera que trabaja allí, o incluso las granjas también. Sí, recuerda que la agricultura siempre ha existido y que de alguna manera... Eh, asalariar el, el, el campo es una práctica de una lógica hacia el campo, podemos decir bueno, de, en los campos de explotación de la oliva también entonces ya de los olivos perdón eh, vamos a conseguir yo que sé, 100.000 toneladas de aceite para la región pero lamentablemente los agroecosistemas sufren otra lógica es yo contrato mil personas no para 100.000 litros de aceite, para un millón de aceite, para volcar un mercado para ese mercado que luego exporte y es una sobreexplotación tanto del agroecosistema como de la capacidad de mano de obra, por eso también existe el monocultivo a ras, que eso pasa con el trigo pasa con los cereales básicos es una persona 50 hectáreas una persona 100 hectáreas, una persona 500 hectáreas, porque los agroecosistemas están sometidos a una lógica de explotación capitalista, agroalimentaria de exportación de reducir costes, por eso vemos, bueno, hasta no hace mucho hubo una protesta en el polígono sur de Granada, donde se botaron 6 toneladas de pepinos, de calabacines, porque el precio de mercado se los había cargado, estaban exportando de Marruecos a 10 céntimos menos el kilo, y los agricultores tuvieron que volcar eso, y eso se debe pues a, la, a las fallas de, del modelo eh, agrocapitalista si sí, es verdad que la gente se tiene que buscar pero también se tiene que buscar la vida diversificando el cultivo porque ese monocultivo va a tener impacto sobre el suelo, sobre las vertientes de agua y esa población pues está sometida también a esa lógica yo necesito mil personas para esta campaña para esta temporada de oliva pues venga, vamos a mil personas a cien mil hectáreas porque la lógica es producir, exportar, abratar costes que el Carrefour necesita un millón de, de litros este año este mes Pues a, a saco con eso no es un poco el, el debate en los sindicatos agrícolas es un poco el debate desde los ecologistas y es un poco el debate en la agenda de los ministerios pero esas son las contradicciones que tiene este sistema igual pasa con la minería de Venezuela ahora que está en la peor crisis histórica republicana pues prometió en algún momento expor, eh, explotar 5 millones de barriles y eso es una lógica de depredación de todas las cuencas en Lorinoco También prometió, por ejemplo, el presidente actual Maduro eh, prometió activar un motor minero que iba a pasar de 6 millones de toneladas métricas de carbón a 30 millones. ¿Por qué? Porque los chinos necesitan carbón para su industria los irlandeses quieren bajar los precios de la electricidad los ingleses, los norteamericanos también se ven afectados en el suministro entonces son lógicas que operan diferente y bueno, luego pues llegaba el sindicato minero indígena queremos trabajar, nuestros ciudadanos se está muriendo de hambre pero era a cargo de cargarse toda la cuenca sur del río Sucun. La investigación en esa particular fue fue muy interesante la que hicimos porque de alguna manera sirvió para una agenda de lucha, para con algunos datos, sobre todo descubrimos que se estaba previendo la ampliación de la mina sur. Entonces, eso llevarlo a un debate, a una agenda, pero eso lleva a cuestas pues mucha organización, hay que hablar con mucha gente, con muchas comunidades, con muchas instituciones para que nuestros trabajos tengan ese valor también, un valor científico, pero también, digamos, político, ¿no?, sin caer en partidismo, pero que salga un poco a la luz y a la calle para el debate. Eh, dicho esto, bueno, eh, chicos, creo que la tertulia ha estado bastante amplia, bastante buena, y qué le parece si hacemos una pausa con algo de música y ya regresamos a Granada por el Clima. Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada, en colaboración con Radio Almayna. Eh, hemos, en la tertulia anterior, pues debatido un poco, ¿no?, de qué hacemos cuando investigamos y si esas investigaciones tienen un camino más institucional o un camino más político de las organizaciones. Y eso, pues, nos lleva a una pregunta muy simple. Como investigadores, ¿qué, ¿cuál creen ustedes que está el escenario actual? se puede vivir de las investigaciones se puede seguir allanando el espacio para que otras personas puedan investigar y participar en temas medioambientales y eso de qué manera lo vivimos bueno pues yo creo que el tema de el tema de la investigación al menos en españa ¿no? porque es de la zona donde yo conozco es una situación muy precaria, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, este es mi tercer año de estudiante de doctorado, presento la tesis en, en, en tres días y después de, esta, de esto pues me queda un futuro muy inestable porque eh, bueno tengo que irme seguramente al extranjero para hacer agrandar el currículum, ¿no? Porque al fin y al cabo el mundo de la investig investigación es un mundo muy competitivo. ¿No? entonces es eh, luchar por, por ser la mejor en, en, en lo que puedas en conseguir muchísimos méritos para luego aplicar a, a alguna beca que te dé el, el gobierno en este caso en españa en el que te permita estabilizarte en la universidad ¿no? y, y esto bueno pues es una carrera sin fondo y la verdad que eh, bueno no quiero dar aquí un un mensaje muy pesimista, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Bueno, aportando a lo que ha dicho Ana, pues sí, en mi situación también es un poco complicado, ¿no? Como estudiante extranjero, eh, vine a España por mis propios medios y me financio yo mismo a mis estudios. La visión mía en un, en un pasado pues fue el regresar, el poder regresar a Ecuador y o Suramérica con, con, con mis estudios y poder aplicarlo ¿no? a un trabajo. Eh, la situación actual yo Pienso que para la investigación a nivel general es un poco complicada porque, como ha dicho Ana, es muy competitiva. Eh, para mí, por ejemplo, se me dificulta mucho que, claro, yo podría obtener un trabajo en Sudamérica. Sin embargo, eh, la, la función que como investigador se me quedaría un poco truncado porque... La finalidad de, de, de trabajar en Sudamérica se reduciría a ser consultor a trabajar un poco en la universidad y yo creo que ese no es la, la, la función de, de, de una persona que ha hecho un doctorado no eh, creo que tiene que fomentar un poco más el conocimiento y ampliar lo que lo que, lo que hemos estado estudiando es una formación muy fuerte, que demanda de muchos recursos, de mucha paciencia y yo creo que lo que más, de mucha pasión, ¿no? Porque eh, estamos aquí porque porque justamente nos mueve eso, ¿no? La pasión y el, el cariño que tenemos a, a lo que estamos haciendo. Lo que yo he venido viviendo los últimos años y es complicado. El futuro es súper incierto, pero tengo tengo la, la, la, la tranquilidad de que también, o sea, en, de alguna manera se puede hacer algo, algo que, con lo que he aprendido ¿no? con lo que se, se ha estudiado si no es de aquí en españa pues será en otro país o sino ya en, en europa o suramérica habrá alguna alguna fuente de trabajo sin embargo sabe que cada vez está complicando complicando más para los jóvenes el tema de, de, de poder hacer estudios porque se pone más complica el, el poder acceder a universidades a, acceder a becas, los estudios son de muchos años y es, es un tema de que la política ahora para, para poder estudiar pues no está direccionada para que esté en los mejor para que obtengan los recursos para poder desarrollar tus, tus estudios no cómo se deben? a ver yo quiero situarme en dos aguas también eh, un poco resaltar lo que dice césar eh, sabemos que estamos en un campo que a pesar de que toca temas de salud pública como es la contaminación del aire o le estemos diciendo, mira, para estas temporadas agrícolas va a haber estos escenarios o se, o simplemente si seguimos a este ritmo vamos a machacar mucho nuestro entorno y eso pareciera que queda ahí, ¿no? Un poco en, el, en los foros académicos, en los, en los trabajos en cumplir administrativamente un trabajo para el título, pero ¿qué queda? ¿Y qué, y qué se ha hecho en función de eso? Muchas organizaciones se han fundado pues bajo la misma preocupación, bajo la misma inquietud. Y bueno, también a dónde te lleva tu activismo. Si eres muy activista, puedes participar en, en qué sé yo, a instancias de poder local, como ayuntamientos, organizaciones. Y si te burocratizas y pasas a un plano, pues ser asesor en algún en alguna administración. Pero yo creo que lo que, y comparto con César lo que dice, un poco la pasión, a dónde te lleva la pasión. Eh, y con lo que dice Ana, pues también me surge un poco la la chispita de decirme nosotros venimos de Latinoamérica y si eres muy bueno en lo que tú haces y quieres estudiar en los Estados Unidos de América o en el norte de América o en Europa pero ahora escuchándote pues entonces tú dices bueno, si estás aquí pues tendrías que irte a Alemania o a un centro especializado porque va mucho en, en las ambiciones personales también en los medios para satisfacer esa, esas ambiciones no, ...no estoy hablando solo de salarios... ...sino de entorno un, ...unos entornos más armónicos... ...con los que gente que, que coincida contigo... ...y esté haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero la realidad también nos dice otra cosa... ...podemos estudiar y hacer mucho de lo que hacemos... ...pero hay cosas que el día a día... ...hay que pagar, cosas... Eh, ...la vida te va llevando por algunos caminos... ...y la idea es cómo mantener la alegría... ...y la, el entusiasmo por las cosas... ...saber que se está haciendo algo útil, ¿no? ...para nuestro, nuestro alrededor... Y eso, eh, irse a la cama tranquilo y, y, y saber que, que se ha aportado un granito de arena en todo esto. Sí, yo creo que en este sentido hay una frase que a mí me gusta mucho y es la felicidad como forma de resistencia. no eh, Vemos como este sistema en el que estamos sometidas eh, nos lleva pues eso no a la precariedad, a la rabia, a la tristeza. Entonces es, ¿cómo puedo hacer yo para irme contenta a dormir o levantarme al día siguiente con alegría? no Entonces, enlazando con lo que decías, Manu, sobre todo es eso, ¿no? La pasión. Yo, para por dar mi ejemplo, yo vi que en el campo de las matemáticas, en el campo de la ciencia de datos, está muy dirigida a bancos, a farmacéuticas, a petroleras, entonces yo como que... No quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces lo que hice fue, eh, bueno, ¿qué puedo hacer yo con lo que yo sé con con, con, mi, con mis técnicas de, de algoritmos y, y, y de datos? ¿Qué puedo hacer yo para, para dar un bien a la sociedad, no? Que es como, es, es, es mi pasión. Entonces fue así como creé mi blog, como empecé a moverme con el tema de datos para, para denunciar injusticias sociales o para... Eh, que aplicaciones que, que realmente creen un, un bien a la sociedad y, y también para, para acabar eh, yo creo también en el ejemplo que, que tenemos que dar no sólo como como sociedad, sino como individuos, ¿no? De decir, bueno, pues en vez de comprar en el Carrefour, pues voy a comprar a, aquí, a, al comercio de al lado, que sé que estoy ayudando a, a esa familia. Sí, bueno, la, las condiciones ¿no? que, que hemos hablado sobre cómo, cómo estamos en cuanto a los eh, estudios que desarrollamos y las ganas que tenemos de hacer algo y aportar a, a, a la sociedad, pues se traduce en eso, en, en acciones que las vamos, eh, creo que en acciones que vamos eh, haciendo día a día todos podemos a, aportar en, en el tema de, de, de vivir en más armonía y tratar de, de cuidar ¿no? el medio ambiente ya que como lo, lo vemos y lo vivimos es una es una situación enorme que actualmente pues, nos da boca a todos. Quieras o no, en algún momento pues va a repercutir en la, en la vida, en el día a día, que lo que lo lleva, ya sea como hemos hablado, de contaminación, de productos, de, de los alimentos que nos llevamos cada día a la boca, pues todos somos responsables de, de, de cuidar este medio ambiente y de, de la casa ¿no? en la que vivimos, que es de este planeta. Eh, quería, bueno, la idea también era un poco exponer, si conocéis, ¿no?, de de algunas convocatorias o de los mismos programas donde han participado ustedes agradeciendo también a la Radio Almayna y radioalmayna.org eh, queremos Ana y César si conocéis de, de los temas las convocatorias que hay en torno a la investigación científica para el tema de cambio climático el, y darle como tú decías antes un, un fin más de interés de bienestar social que digamos para los grandes intereses privados Yo, bueno, en tema de, de datos de convocatorias relacionadas con la ciencia de datos puedo hablar de unas, una beca que me concedieron el, el año pasado en la Universidad de Chicago que se llama Data Science for Social Good ¿no? en la que consiste que durante tres meses trabajas con un equipo multidisciplinar de, de gente como tú, no estudiantes de doctorado o que acaban de finalizar la, la carrera y durante este tiempo desarrollas un proyecto relacionado con, con un bien social, no entonces yo por por ejemplo, estuve trabajando en un proyecto para analizar los factores que afectaban a que los estudiantes de El Salvador desertaran en, en las escuelas de todo el país, pero relacionado con con cambio con el cambio climático, también hace unos años sé que se llevó a cabo un proyecto relacionado con eh, detectar pesca ilegal con imágenes de satélite. Entonces, pues, a quien nos esté escuchando, animo a, a que a que aplique, a bueno, a que... ¿A qué pida estas, estas becas? No, salen cada, cada enero, o sea, ahora para este año el, el plazo ya ha finalizado, pero bueno, salen convocatorias cada año. Bueno, yo en el tema de becas, pues poco te puedo decir, como sabes, mi situación no, no es la... La más oportuna para comentar el tema de becas. En mi caso, pues, conozco conozco de becas que están ofreciendo en la Universidad de Granada, en la Univers en la Facultad de Caminos, Facultad de Física Aplicada. Sé que existen becas ¿no? para, para relacionarse y eh, entrar en grupos de investigación sobre cambio climático, recursos hídricos, eh, uso de suelo, pues existen todavía oportunidades lo que yo podría decirte es que conozco en, en por ejemplo el Cifen, Centro de Urugu eh, Centro de Investigación para el Fenómeno del Niño, eh, normalmente saca candidaturas para hacer máster o para hacer doctorados, ¿no? También sé que existe en la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, varios propuestas para hacer máster y eh, bueno y esto alrededor del mundo o sea, hay, las, eh, en la mmm pues eh, adjudican las mejores universidades y pues si es que tienes un perfil te envían a estas universidades para que puedas hacer un máster o ya sea un doctorado eh, si es que quieres un poco entrar en el mundo de modelización meteorológica pues puedes entrar en la en, a, a revisar la página de la nasa en boulder pues también tienes varias ofertas que normalmente sacan Y eso, al final también tenemos muchos cursos, plataformas en las que puedes, si no quieres hacer un máster o un doctorado, pues puedes involucrarte en temas de cursos eh, específicos relacionados al medio ambiente o al cambio climático. Bien, gracias César, gracias Ana por, la, por esta información. Eh, bueno, en, en lo que a mí respecta, eh, hay un programa anual que se mantiene a pesar de las convulsiones en Sudamérica, el Ecuador y específicamente la FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Eh, mantiene anualmente la, la convocatoria a los programas de maestría y doctorado y en uno de los que pues yo apliqué y fui eh, aceptado es el, la maestría de estudios socioambientales que tiene digamos dos vertientes, la de socioambientales y la de gobernanza energética son becas para población mayoritariamente latinoamericana pero se recibe gente de, de, de España, de Iberoamérica eh, hispanoparlante entonces esta es una beca que consiste en una formación durante un año entero de manera presencial y un año para el, el desarrollar la tesis de maestría o y demás y es una beca pues que digamos se oferta según las condiciones del Ecuador se ajusta un poquitín al salario que se maneja interprofesional en el Ecuador eh, y permite conocer muy de manera muy amplia pues las las distintas realidades porque se reúne la comunidad latinoamericana hay gente que viene de muchas realidades diferentes y con una perspectiva pues un poco amplia también hay mucho debate con, con digamos europa con lo que pasa aquí lo que pasa allá y bueno la gente que se quiere interesar y brincar el charco pues esta es una opción eh, las la beca creo que sale en marzo de cada año y está aplicable pues con los criterios que conocéis algunas publicaciones algunos temas, algunas participaciones en foros, en organizaciones, es un poco el perfil que, que tiene esta convocatoria. Y dicho esto, pues si queréis comentar algún mensaje final, compartir los contactos para las personas que nos escuchen, se pongan en contacto con ustedes y ya por nuestra parte pues invitarlos a esta y a muchas ediciones más de Granada por el Clima. Ana bueno yo para cerrar me gustaría eh, coger este espacio para dar un recordatorio a todas aquellas personas que han sido que han sido víctimas eh, que han sido asesinadas ¿no? por, por el simple hecho de denunciar una, una causa una causa social ¿no? y en especial pues a bera cácers si sí, eh, que a futuro pues no sé si es que les interesa a las personas que están escuchando pues conocer un poco más de temas que estamos llevando o temas que estoy trabajando pues eh, pueden ver mi twitter césar Quispe vázquez está Eh, pues se trato de, trata de publicar cosas temas relacionados con meteorología cambio climático y... Bueno chicos, gracias por, por aceptar la invitación eh, nosotros desde la plataforma de la Mesa por el Clima queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a participar, a escribir y sobre todo a sensibilizar en torno al cambio climático recordamos nuestros contactos en el Twitter GranadaXelclima Facebook Mesa por el Clima Granada nuestro correo Granada por el Clima gmail.com y pues este podcast y los otros anteriores los podéis descargar en radioalmaina.org y en la señal abierta disfrutar de este y toda la programación de Radio Elmaina a través del 88.5 y un abrazo por a los dos por haber venido y para ustedes hasta una próxima oportunidad, nos vamos con algo de música y hasta la próxima, chao adiós, chao pescao